La empresa Transur anunció que implementará el boleto estudiantil para pasajeros entre t o a i y Santa Rosa. Vamos a conversar unos minutos con Marcelo Besone, que es integrante de la agrupación estudiantil Franja Morada,、eh, porque el proyecto surge de esta agrupación. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo andamos? Buenos días. Bueno, ¿cómo recibieron esta noticia? Este, efectivamente, el proyecto está replicado en este anuncio. Eh, no, replicado, o sea, la palabra replicado sería muchísimo para, para lo que pasó ahora.、Uh -huh. eh, estamos en un, en un pequeño inicio, por así decirlo, porque、eh, nosotros lo que buscamos es、eh, el subsidio completo del boleto estudiantil、claro. para, la, para la comunidad estudiantil, ¿sí? que, que incluye también docentes,、eh, estudiantes secundarios, primarios,、eh, no, no solo para No solo para estudiantes, que siempre cuando, cuando debatimos el boleto, siempre hay mucha gente que nos consulta. Ver, yo soy docente, me dicen, y a nosotros nos incluiría. Hay gente que viene de los pueblos a dar clases.、Uh -huh. Y nosotros lo que buscamos es que, que ese boleto sea por completo para la comunidad estudiantil. ¿Y qué es y lo que se ha sucedido ahora?、Sí. Es, es el interurbano nomás, entre Santa Rosa y t o a y O sea, ¿va a ser gratuito para los estudiantes que vivan en t o a y o necesiten trasladarse todos los días? Exacto, va a ser. 50, o sea, 50% subsidiado, no estaba por completo. Claro, claro, quedó en 102 pesos para los estudiantes. En, en, exactamente, en 102 pesos. Se pasó de tener、eh, dos pasajes al día a tener cuatro.、Uh -huh. que, la gran problemática que, que, a ver, cuando nosotros、eh, tomamos la, la problemática particular de Santa Rosa, t o ahí nace porque muchos estudiantes de t o ahí están en Santa Rosa. Entonces me decían, s í o m a r t e yo venimos a las 8 de la mañana, cursamos hasta las 10 y a veces cursamos de, de, o sea, de nuevo a las 4 de la tarde. Y ya era o quedarte 6 horas en la facultad esperando o irte a t o a, a, a i y después tenés que pagar el pasaje por completo. Claro, claro. Igual tampoco es, digamos, es, es dinero, es plata tener que hacer 4 viajes、sí. de, de 100 pesos. Eh, por día. Sí, para, una, para, para un estudiante, sí. Para un sí, estudiante sí. Es, es una fortuna.、Eh, bueno, y entonces, ¿cómo digamos? A, ¿Aspiran a que, a que este anuncio de Transur se、eh, extienda al resto de, de las localidades?、Eh, ojalá que lo que ha hecho Transur ahora y, y, y los medios de comunicaciones también al levantarlo、eh, haga que, que los legisladores nos escuchen. Nosotros、uh -huh. lo que necesitamos es que, que los diputados nos escuchen.、Eh, nosotros el año pasado fuimos. Eh, presentamos nuevamente el proyecto nosotros le dijimos a ver、eh, cuando vamos a presentar el proyecto no lo presentó ningún diputado en particular porque lo que nosotros menos queríamos era、eh, partidizar una, una problemática que engloba a, a 14 mil estudiantes universitarios la Universidad Nacional de la Pampa tiene 14 mil estudiantes、eh, entonces bueno, dijimos bueno vamos a verlos a todos los diputados se firmó un proyecto en común todos eran coautores、eh, y nos dijeron que lo iban a tratar de que era viable、eh, Eh, legisladores oficialistas me dijeron que era muy viable pero bueno fue relindo el discurso pero ahora queremos ver a ver si lo podemos llevar a la práctica、uh -huh. lo necesitamos、eh, la comunidad universitaria、eh, se, se ha visto en los últimos en los últimos años muy abandonada por, por el gobierno sacando lo político lo partidario si ¿sí? no, no, no vamos a dar una discusión partidaria nosotros en la, en la agrupación política a la que pertenecemos tenemos ideología pero para tirarla de arriba tenemos gente independiente del peronismo de la izquierda Eh, lo, que hay, lo que hacen las agrupaciones universitarias al ser día a día ha dejado de lado la ideología、uh -huh. política y baja lo que se hace en el día a día. n o、eh, Entonces nosotros no lo queremos politizar、eh, partidariamente. Ideológicamente, porque sabemos que es un derecho que, que necesitamos, un derecho adquirido en otras provincias y un derecho que no se garantiza en la Pampa、uh -huh. todavía. Y ustedes, como Franja Morada, imagino que tendrán bueno, un mayor acercamiento a los diputados y diputadas de la oposición.、Eh, ¿Han podido、eh, digamos, llevarles el proyecto conseguir alguno que lo presente?、Eh, no, nosotros, por eso, lo que te decía, recién, nosotros cuando llevamos el proyecto, o se lo llevamos a t o d o tanto a la oposición. como al oficialismo y lo firmaron como coautores todos、uh -huh. ¿sí? al proyecto no es que lo presentó un diputado en particular porque no queríamos generar esto que, que la discusión o sea, tratar de trascender esta esta grieta que ha tomado tanta、eh, tanta fama en los últimos años que, que todos sabemos que, que es más ficticia que otra cosa porque si nosotros vamos a lo a lo general todos buscamos lo, lo mismo O sea, nosotros tanto las agrupaciones universitarias、eh, que Peronistas, radicales de la izquierda, las independientes del PRO,、eh, todos buscamos lo mismo. Nosotros buscamos el, el BEGU, el, el boleto estudiantil gratuito universal. El BEGU. El BEGU, y está trascendiendo la ideología política. Entonces, no, sería, sería un limitante. Está bien. Bueno, este, eso de verdad que es una necesidad que, que suceda, que, sea, que no quede a merced de la voluntad de las empresas. Así que esperamos、Exacto. que este año avance. No, no. Y, y entrar, esto no lo digo yo, cualquier persona puede entrar a la página de, de la legislatura y ver cómo año, o sea, más de una década, se han ido archivando lo,、eh, los proyectos que se han ido presentando por las diferentes organizaciones. Se, ha ido, se han ido archivando, nada más. Claro, no claro. se le ha dado importancia, no, no, se, está, no se está tratando. Claro.、Eh, bueno, debe ser porque hay mucha presión por parte de las empresas de transporte, seguramente. Sí, sí, también. Una imagina que viene por ese lado. Marcelo, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes. Ahí conversábamos con Marcelo Besone, él es integrante de Franja Morada, es uno de los、eh, militantes que tracciona este proyecto de ley que busca que en la provincia de La Pampa el boleto estudiantil、eh, sea este, de acceso gratuito, no solo en Santa Rosa o entre Santa Rosa y Toay, que ya tiene ahora una merma del costo del 50%, sino que este, exista. Una, una diferencia, una, este, una suerte de plus para este, todo el transporte interurbano y a dentro de la provincia.、Eh, bueno, me parece que sí, que es este, totalmente necesaria esta, esta ley, porque si no quedamos a merced de las empresas de transporte. Ya venimos.、Sí.